Dígale que está a su lado. Es una m i t z v a Estar alegres en Shabbat. Y d e l e un buen Shabbat Shalom. Salud al que está adelante, atrás, a un lado, a la derecha, a la izquierda. Abinu Malkeinu, te damos muchas gracias por este hermoso Shabbat. Gracias por tu misericordia, por tu bondad en todo momento. Gracias porque tu protección, tu diestra, tu diestra poderosa está sobre nosotros. Gracias, Eterno, porque a pesar de las circunstancias, tú nos sostienes, tú nos proteges, tú nos separas. Y tú nos pruebas. Gracias, Eterno, por Yeshua HaMashiach, sin el cual ni siquiera pudiésemos dirigirnos a ti. Tu bondad, tu misericordia es eterna y es más alta y grande que nuestros pensamientos. Que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones y pueda dar fruto al mil por uno, y que podamos ser de bendición a todos los que nos rodean. En el nombre de Yeshua. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Hoy debemos decir Hazak. Dígale que está a su lado: Hazak. Estamos terminando el libro de b a t m i t b a r con estas dos parasot: h que es Matot y Masei. Matot que. Viene a ser como tribu, cabeza, líderes. Y m a s e i que viene a ser jornadas, campamentos, estancias, lugares. Yo tengo un pequeño estudio de hace tiempo, se los quiero compartir, algunos puntos de ello. Con respecto a donde se va a centrar. O lo que quiero centrar hoy, la enseñanza, que son los campamentos, las estancias, nuestro pasar por el desierto. Cuando digo nuestro pasar, es porque cuando nosotros leemos en la Torah, por lo cual pasa Israel, nuestro pueblo, es una evidencia física de De lo que pasó en nuestro pueblo, y es una evidencia física de lo que pasamos hoy. Es una evidencia espiritual de lo que pasa en nuestro pueblo Israel, y es nuestra parte espiritual que vivimos día a día. Muchas veces, cuando leemos la Torah, pensamos: no, que el pueblo Israel era desobediente, y nosotros, ¿cómo somos? No, que el pueblo Israel pasó muchas pruebas, y nosotros no l a pasamos. No, que el pueblo de Israel muchas veces era orgulloso y nosotros no lo somos muchas veces. El camino que pasa y Israel ya lo h a b í a pasado nuestros padres, nuestros primeros padres. Abraham pasó esa, ese camino de ir desde Mesopotamia hasta Canaán. Y muchas veces la Torah solamente nos dice que, bueno, que él pasó, se quedó en Arán un tiempo con su familia y después llegó a la tierra de Canaán. Pero no especifica todo lo que pasó, todo ese trayecto que pasó Abraham, todas las pruebas que pasó para poder llegar a la tierra de Canaán como tal. El Eterno quiere tener un pueblo, y para tener un pueblo necesitaba a uno, y ese era Abraham. Para poder tener un pueblo, él necesitaba a uno que era Abraham. Y en Abraham, que fue por fe, que él confió en la palabra que le había del Eterno de dejar todo e ir donde él le dijese: por fe. u n fe con emuná, una fe con obra. No, un fe de creer y bueno, sí, yo creo y aquí me quedo. No, Un fe, yo creo y voy y dejo todo. Cuando el Eterno rescata a través de Moche, el, el Mesías de ese entonces, vamos a decirlo así, al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ellos en un principio no estaban preparados. Muchas veces nosotros, cuando retrocedemos en nuestra vida y nos vemos el día de hoy, yo creo que más de uno de nosotros recibió la palabra del Eterno en algún momento en el pasado. Pero hoy la vemos diferente, pero en aquel entonces no estamos preparados para esa palabra. Qué tremendo es. Que cuando Moshe、eh, hiere prácticamente de muerte al egipcio que está maltratando a uno de los esclavos, a uno de los hebreos, y lo mata prácticamente,、eh, a los días siguientes, cuando ve a dos esclavos peleándose, le dice: Oye, pero ustedes son hermanos, ¿cómo se van a estar peleando? Y una palabra clave que le dijeron: ¿Quién te has creído tú juez para nosotros? Y fue cuando le dijeron: Pero si tú mataste a uno de los tuyos, o sea, como tú vas a decir que no peleemos nosotros y tú mataste a uno de los tuyos, ¿quién te has creído tú juez para nosotros? Ahí vemos dos aspectos: uno, el pueblo de Israel. No estaba preparado para Moshe. Y dos, Moshe no estaba preparado para el pueblo de Israel. Y, como todos ya sabemos en la historia, Moshe huye de Egipto a tierras lejanas para pasar Cuarenta años de proceso. 40 años, donde tiene que ser procesada su actitud. Él era un príncipe. O sea, Moshe era un príncipe de Egipto, de Misraim. Y él tenía que ser procesado. Al ser un príncipe, tenía mucho orgullo, mucha soberbia, mucha sabiduría, mucho de sí. Y muchas veces, cuando el Eterno ha querido usarnos. Nosotros mostramos lo mejor, pero el Eterno no quiere que hagas nada por ti mismo, sino más bien que seas un vaso que Él pueda usar libremente. Ahora, ser un príncipe y pasar 40 años cuidando ovejas, pastoreando ovejas, eso es un trabajo bastante arduo. Es un trabajo bastante fuerte. Un trabajo donde tiene que ser procesado. En la Torah nos dice que pasaron 40 años. Como Moshe nos dice, bueno, y pasaron prácticamente 40 años. Pero no dice todo el proceso que fue sucediendo en la vida de Moshe. Sino hasta cuando él. Prácticamente se acerca a los linderos del Sinaí y ve la zarza ardiendo y tiene un encuentro personal con el Eterno. Donde el Eterno le dice: Tú vas a traer a todo el pueblo de Israel hasta acá para yo santificarlos. Me imagino que en ese momento m o s h e se debe haber acordado. De cuando él trató de ayudar a algunos de su pueblo, y más bien le dijeron: ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres juez sobre nosotros? Y donde ya el Eterno le confirma que tiene que ir a buscarlos, rescatarlos y traerlos a su presencia. m o s h e porque muchas veces no detallamos esas cosas. ¿Cuánto no habrá pensado? Porque él había dejado todo eso atrás. Y él había sido transformado durante 40 años. Y ahora tenía que enfrentar nuevamente a Faraón, a los líderes de Egipto. Y tratar de rescatar a su pueblo que en su momento lo habían rechazado. ¿Cuántas veces el Eterno durante 40 a ñ o Nuestro proceso, tu proceso, mi proceso, el Eterno ha permitido que vuelvas a un punto de partida donde estuviste antes, pero ya con tu vida transformada. Y ver cómo tú enfrentas todas las situaciones de las cuales tú escapaste. Porque si vemos al caso, Moshe escapó de esa situación. Y el Eterno le permite enfrentarse nuevamente a esa situación, pero ya no con su propia fuerza, sino con la diestra y protección del Eterno. Cuando el Eterno nos hace pasar por ciertas circunstancias, es para probarnos, es para、um, moldearnos. Para poder enfrentar esa situación de la cual nosotros huimos. Siendo honestos, ¿cuántos hemos huido de alguna situación en nuestra vida? ¿Cuántos no hemos enfrentado una situación? Simplemente porque quisimos oír, porque no sabíamos cómo afrontarlo, no sabíamos cómo manejarlo. No sabíamos cómo conducirnos en esa etapa. Con esta pequeña introducción, quiero darles a entender de que los procesos de Israel durante el desierto son los mismos procesos que vamos a pasar cada uno individualmente. Nosotros no podemos compararnos los unos con los otros y que el proceso de, de mi hermano va a ser igual al mío. Que el proceso de Caleb, que el proceso de David, que el proceso de Abraham sea el mismo proceso por el cual yo tenga que pasar. Si hay algo que tiene la Torah, es que la Torah es eterna. Si hay algo que tiene la t o r á es que la t o r á se multiplica. Va por el mismo camino, pero a cada uno le habla de una forma diferente. Porque el Eterno nos hizo con una diferencia para cada uno. Nosotros somos iguales delante del Eterno, pero a su vez también somos diferentes para el Eterno, cada uno. Y el Eterno conoce cada corazón. Y cada pensamiento. Amén. Entonces, los procesos que pasa Israel son los mismos procesos que debemos afrontar nosotros mismos. El pueblo de Israel,、eh, según m a i m o n i d en una explicación geográfica, tiene 42 paradas, 42 campamentos. 42 estancias, 42 lugares. Dice que los israelitas deambulaban por el desierto, presenciaron todo tipo de milagros, recibieron agua, alimento, todo lo que necesitaron. Aquellos que vieron los milagros sabían que era verdad, pero debido a la naturaleza racional del ser humano, las generaciones futuras se dudarían de estos milagros y son escépticos a creer. Prefieren buscar una explicación científica para estos mismos milagros. Por ejemplo, dicen que los israelitas pasaron lugares donde había campos con fuentes de agua y donde podían obtener alimento fácilmente. Sabiendo esto, el autor de la Torah se aseguró de enumerar los lugares específicos donde los israelitas pararon, de manera que las generaciones futuras pudieran ir a dichos lugares y ver que son. Totalmente infértiles y que son desiertos absolutos. La aridez del terreno, la soledad de la tierra y ver que sobrevía allí por su propia fuerza era imposible sin la ayuda del Eterno. Jacob Ben Asher dijo que los nombres de los lugares. No hablan de lugares literales, sino de un significado histórico, de eventos sucedidos durante su peregrinaje. Él dice que la mayoría de las veces los nombres no son lugares, que son una realidad de vocablos hebreos que nombran eventos que pasaron en cada parada. Por ejemplo, al salir de Egipto, los israelitas fueron a Ramsés, de Ramsés a Sukkot, en Sukkot, que significa refugio. Cobertizo, amparo, ellos empezaron a viajar bajo el refugio, amparo de la columna de nube, o sea, de la presencia y protección divina. Eso es otra interpretación. Otros dicen que los 42 lugares representan viajes espirituales, que deben vivir todos los hijos del Eterno, todos aquellos guerreros que van camino a la tierra prometida. Por ejemplo, la g e m a t r í a de la palabra Ramansés es 430, que es equivalente a Nefesh, que significa alma. La g e m a t r í a de la palabra Sukkot es 480, que equivale a Yishamani, que significa me escuchará. La g e m a t r í a de la palabra Etam es 441, que equivale a Beji Yiti, que significa yo estaré. Estos son los tres primeros campamentos. Así que traduciendo a través de la g e o m a t r í a el viaje de Ramasés a Sukkot y a e t a m se forma la frase espiritual: Tu alma me escuchará y yo estaré. Y así sucesivamente por todo el peregrinaje de los distintos campamentos. A propósito de enumerar las 42 paradas. Fue para ser consciente de que el pueblo se desarrolló por completo moral, espiritual e históricamente. Se dice que luego de la distribución de la tierra le fueron dadas a los levitas 42 ciudades para vivir. Según el rabino David Volke, q Dice que si alguien se apartaba de la Torah y necesitaba orientación o enseñanza o alguna de las 42 etapas de desarrollo, él o ella podían visitar una de las 42 ciudades para recibir el entrenamiento específico asociado a esta etapa. Como lo vemos cuando se divide la tierra para los levitas en 42 ciudades y las ciudades de refugio para los que han repasado la para a l l de hoy. Lo que sí puedo decirle a ustedes, según estas explicaciones, es que no podemos decir cuál es la más precisa o cuál es la verdadera. Pero sí podemos entender que igual son 42 paradas que hay que pasar. Yo me, me, me sumo más a la que es de la parte espiritual. A la parte espiritual donde nuestra vida es transformada poco a poco. Para poder ir avanzando, para poder conquistar la tierra prometida. El Eterno le da la promesa al pueblo de Israel de conquistar la tierra prometida, pero así como hace 40 años atrás el pueblo no estaba preparado para Moshe, ni Moshe estaba preparado para el pueblo de Israel, pues así también el pueblo de Israel. No estaba preparado para la tierra prometida. La pregunta que nos debemos hacer muchas veces es: ¿estamos preparados para la etapa que vamos a comenzar en el Eterno? El judaísmo es una bendición cuando ha llegado a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos pueden decir que es así? ¿Cómo fue ese encuentro con el judaísmo cuando usted dijo un día, orando en su habitación, en el lugar donde se encontrase, y tomó la determinación, así como Ruth, que dijo: Oye, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim? Y usted dijo: Yo quiero vivir una vida judía. Una vida de Yehudí. Cuando digo una vida judía, lo digo en dos términos. Uno, un término histórico, de pueblo, de nación, de costumbres. Pero también lo digo en un punto de vista espiritual. Ser judío, ser Yehudí, es ser agradecido en todo momento. Yehudí, ser alabador, ser adorador del Eterno. Ser agradecido en todo momento. De hecho, la tradición, la costumbre、eh, judía es que nosotros decimos una bendición, una verajada por cualquier cosa, por todo lo que tenemos y por todo lo que no tenemos. Porque somos agradecidos tanto en los momentos buenos como también en los momentos malos. Eso es ser una vida de judío. Para no entrar en detalles sobre lo que es el antisemitismo, donde se ha alejado el concepto de, de no, del judaísmo, tomarlo como que una costumbre religiosa y tratar de hacer, como quien dice, una pantalla a través del cristianismo. Me voy a explicar. Realmente, como lo hemos dicho en varias clases, muchas veces nosotros pensamos que la luna es la luz real. ¿Es correcto o no es correcto? Los veo así como dubitativos. Cuando nosotros estamos en la noche, ¿verdad? Y está todo oscuro y la luna está iluminada. Nosotros pensamos que la luna es la luz real. Pregunto, ¿la luna es la luz real? Ah, no ilumina entonces. Así、ah, h ilumina. Pero no es la luz real. Ah, pero eso fue porque usted lo tuvo que aprender. Es correcto, ¿no? Es así. Cuando nosotros vemos que la luna no es la luz real, sino que es el sol, que su luz da en la luna y la luna refleja la luz del sol. Es así. Pues nosotros durante muchos años hemos visto la luz de la luna, que es el cristianismo. Pero la luz real Es el judaísmo. Muchas veces hemos visto la luz de la luna que es Jesucristo, que es Jesús. Pero la luz real es Yeshua h a m a s h i a No quiere decir que no sea la misma luz. Es la misma luz, solamente que tenemos nuestra vista equivocada, porque nosotros al poner nuestra vista en la luna pensamos que es la luz real, pero realmente la luz real está en el sol. Cuando nosotros entendemos ...de que la luz real es el sol, Ya nosotros vemos la luna de una forma diferente. La luna ya usted la ve como: ah, no, es, es, es la, la, la luz tierna, es la luz que nos da el eterno para poder ver en la noche, pero es reflejo del sol. Y eso fue porque usted lo estudió. Entonces, muchos cuando entran dentro del judaísmo. Cuando entran dentro de, de, de las raíces hebreas, vamos a llamarlo así. Cuando ustedes le v u e l v a n a decir la luna, o cuando ustedes le v u e l v a n a decir Jesucristo, Jesús, Domingo, ya ustedes saben que eso es un reflejo de lo que es real. Y lo que es real es Yeshua, el Eterno y Shabbat. Ahora. Que el Eterno tuvo que usar eso para poder llegar directamente al, al pueblo, a la gente, son los caminos del Eterno. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque usted y yo, a lo mejor en un principio, no hubiésemos entendido el Shabbat o el judaísmo de una vez. Teníamos que pasar un proceso de ver la luna, primeramente. Tuvimos que haber pasado un proceso de haber conocido a Jesucristo, haber conocido a Jesús, haber conocido el mensaje de amor, para nosotros estar hoy aquí y entender que hay una profundidad mucho más allá. Yo el Shabbat pasado no pude estar aquí. Porque se hizo una convención nacional de adoración en la iglesia de las Acacias, donde estuvieron más de 140 congregaciones a nivel nacional. Y bueno, yo estuve en representación de la, de la congregación compartiendo con nuestros hermanos. Todos juntos adorando a nuestro Elohim, a nuestro Padre, como hermanos. Y. Qué tremendo es estar con mis hermanos, pero entender, por lo menos de mi parte, que ya no es el reflejo de la luna. Que el Eterno está llevando a las congregaciones a la luz verdadera. Donde tiene que haber una identidad real. Donde, cuando vemos en, en, en Apocalipsis, cuando vemos、eh, en el mismo、eh, Shemot, en, en Éxodo, donde el Eterno quiere apartar a su pueblo de la idolatría. Entonces vamos al punto donde el Eterno quiere apartar al pueblo de Israel de la idolatría de Misraim, de la idolatría de Egipto. Y ahora vemos que el Eterno quiere apartar a su congregación, escúchame bien. A las congregaciones que lo buscan verdaderamente de la idolatría de Babilonia. La raíz hebrea, entrar al judaísmo a través de m a s í a s Yeshua, solo se está dando después de dos mil y pico de años. Se trató de dar en los tiempos de los Talmidín. Pero la gente no estaba preparada. ¿Me están entendiendo? Me doy a entender con lo que pasó con Moshe y el pueblo de Israel, que no estaban preparados en un principio. Tuvieron que pasar 40 años de proceso, tanto el pueblo de Israel como Moshe. Y después, cuando m o s h e pasan esos 40 años y los lleva para el desierto, el pueblo de Israel no estaba preparado para la tierra prometida. Mashías Yeshua, cuando llega, da un mensaje para la casa, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. No era para los gentiles. El mensaje de Yeshua era para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Me doy a entender? ¿Sí? La única, yo, yo quiero que, que, que nos enfoquemos en que la única forma o, o conozcamos al Eterno, que para poder tener un pueblo necesitaba uno. Y ese uno era Abraham. Para poder santificar a un pueblo, necesitaba un pueblo pequeño dentro de ese pueblo. O sea, una tribu. Y esa tribu que santificó al pueblo de Israel se llamaba la tribu de. La tribu de. La tribu de. La tribu de Leví. Porque la tribu de Leví eran los sacerdotes que santificaban y ayudaban a santificar el pueblo de Israel para el Eterno. Entonces el Eterno manda a su hijo, a su único, a Yeshua h a m a s h i a c para rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para santificar a Israel, porque el mensaje era para Israel. Sé que más de uno me está mirando así como: ¿estás seguro? Sí, yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque necesitaba santificar a Israel para poder santificar al resto de la humanidad. Él no iba a mandar un mensaje a todos los pueblos porque Él tiene una forma de actuar. Y Él actúa por donde Él santifica. Y el mensaje de Yeshua HaMashiach tenía que venir a través de Israel. Pero Israel no estaba preparado. Y la humanidad tampoco estaba preparada. Aún así. Ese mensaje quedó y se expandió y ha llegado a los cuatro confines de la tierra. Cuando uno lee la historia de las evangelizaciones, de llevar el mensaje, vamos a decirlo así, de la luna, el reflejo de la luna, que es en Jesucristo, en Jesús. Vemos que ese mensaje ha sido dado a los cuatro confines de la tierra. Nosotros podemos decir prácticamente hoy que un 99% de la humanidad sabe quién es Dios y sabe del sacrificio de Jesús en el Calvario. Entonces, nosotros debemos leer los tiempos, debemos entender los tiempos. Que ya no es un proceso de evangelizar, porque ya el mensaje ha sido dado. Estamos hablando de los años 60, 70, 80 y parte de los 90, donde aún las iglesias evangelizaban y donde dando un mensaje de evangelio en las mismas congregaciones para que la gente se arrepiente y reciba el mensaje de Jesucristo. Pero estamos en un tiempo donde el mensaje le ha sido dado a todos y todos han estado dentro de lo que es el mensaje de la Biblia. O sea, no están fuera del mensaje de la Biblia. Pero no se está viviendo la t o r á Ese mensaje emocional, ese mensaje de transformación, tiene que tener unos cimientos. Y esos cimientos son la Torah. Es la raíz. Porque prácticamente es como flores, como árboles que no están bien cimentados. Y la raíz verdadera es Israel. Israel. Es el judaísmo, es la raíz hebrea. Donde el mensaje de antisemitismo, y cuando digo antisemitismo, es porque es un espíritu antagónico al eterno. Óigalo bien, no a un pueblo, al eterno. Porque ese pueblo, nuestro pueblo, Israel, es un pueblo que ha obedecido por los siglos al eterno, a su voluntad. Entonces no podemos pretender, cuando hubieron las cruzadas, de imponer una religión, de imponer un nuevo credo. o m ¿Mm? m Entonces, cuando entra el cristianismo, no voy a entrar en cosas históricas porque ya ustedes están bastante duchos en eso, ¿verdad? El cristianismo tratando de convertir a los judíos. s ¿ah? No, que si un judío no acepta a Jesucristo, no es salvo. ¿En serio? ¿Mmm? Un pueblo que ha nacido creciendo en la Torah, obedeciendo la voluntad del Eterno, agradeciendo en todo al Eterno, en lo bueno y en lo malo, siendo perseguido, siendo s juzgado s por obedecer al Eterno. Y vamos, y somos capaces, o hemos sido capaces de decir, que no van a ser salvos si no aceptan a Jesucristo. Ah, no, ya va, es que. En el Brihadashá, en el Nuevo Testamento, dice que la única forma de entrar al cielo es a través de Jesucristo. Entonces, ese mensaje literal, en su momento, en las épocas medievales, es agarrar al judío y decirle: Si no aceptas Jesús, estás frito, te matamos, te quemamos. Ah, pero te quieren presentar. Un Jesús idólatra, de idolatría.、El、judío no se arrodilla ante nada, ante ninguna figura. No, que el símbolo es una cruz, es un símbolo y estás adorando un símbolo. Eso es idolatría. No, que nosotros adoramos el domingo en la palabra, en ningún momento, en ninguna parte de la palabra dice que nosotros debemos cambiar el día de adoración al Eterno del sábado por el domingo. No lo dice. En ninguna parte de la palabra no dice. Eso, eso es idolatría. Nosotros debemos entender que el proceso de las 42 paradas de Israel, que es más o menos donde quiero llegar al punto de la, de la enseñanza, es un filtro para ir sacando las cosas que entorpecen lo cristalino que el Eterno quiere de nuestras vidas. ¿Cuántos tienen menos de un año entrando al judaísmo? Levanten la mano. Menos de un año. ¿Cuántos tienen menos de cinco años? ¿Cuántos tienen menos de diez años? ¿Cuántos tienen menos de veinte años? Ahora les pregunto: ¿han avanzado? ¿Sí? ¿Sí? Hace el Shabbat como debe ser en su casa. Amén. Está instruyendo a su hijo dentro de los caminos del Eterno. Como debe ser. ¿Es usted próspero? l o dice por fe o es real? Real. Ah, es real. Jajaja. <ríe> Si nosotros hiciésemos una lista de todas las personas que han pasado por la congregación o que han empezado el judaísmo, podemos decir que un 70% no ha permanecido a través de los años. Un 70%. Ese 70% ha sido muchas veces ese filtro. Ese filtro también se cumple en nuestras vidas porque pasamos un desierto con distintas paradas. Paradas donde nosotros nos quejamos, donde somos probados, donde somos, vamos a decirlo, s disciplinados por el Eterno, donde crecemos, donde nos estancamos, donde retrocedemos. Cada uno tiene un proceso por el cual debe cambiar y debe ser procesado. Y la congregación a nivel mundial está empezando a pasar ese proceso. Porque el Eterno quiere limpiar a las congregaciones de la idolatría babilónica. A los que les gusta el estudio, l é a n s e Apocalipsis o Revelaciones. Y vea que ahí dice que en los postreros tiempos serán divididos, serán quitados, serán apartados de Babilonia. Dice que está todo el mundo bajo ese espíritu babilónico. De idolatría, miren, se lo voy a explicar de esta forma: el Eterno hizo la creación y descansó un séptimo día, un Shabbat. El Shabbat fue lo primero que el Eterno le dio siempre a nuestros antepasados y a nuestros padres. De hecho, cuando ellos empiezan su caminar por el desierto, Él les da el maná, es correcto. Y eso fue antes de dar la Torah, es correcto. ¿Y qué fue lo que él les dijo que tenía que hacer el sexto día? Guardar una porción doble para justamente respetar el Shabbat. Se dice a través de los profetas que entraremos en el reposo, incluso en el día de allá, entraremos en el reposo del Eterno. ¿Y el reposo es? Es Shabbat. Se dice que en los postreros tiempos serán siete mil años. O sea, siete mil años sería un Shabbat. Entonces, si la palabra nos dice, desde la Torah hasta revelaciones, lo que es el Shabbat, ¿por qué ustedes creen que se sigue e s siendo el domingo? o m ¿Mm? m ¿Y saben qué es difícil? Sacar esa idolatría de nuestros corazones. ¿Sabe qué fue difícil para el pueblo de Israel durante esas 42 jornadas sacar la idolatría de Misraim? Mire, usted se pone a leer. A los que les gusta leer, porque si yo estoy agarrando aquí la, las 42 paradas, las 42 estancias, es porque la para a l a nos dice, en esta para a l a nos dice y nos especifica cada parada que hizo el pueblo de Israel. Y hay que estudiarla con detenimiento, porque cada una tiene un significado especial. Y si usted e se s pone n a ver en esas 42 paradas, hubo i e r n 10 veces donde el pueblo de Israel se rebeló contra el Eterno. Y prácticamente hasta casi la última parada, aún había queja, aún había espíritu de m i s r a e n de idolatría. El Eterno dijo que todos los de 20 años para arriba no verían la tierra prometida, que tenían que morir. Entonces debemos entender que cuando nosotros pasamos estas 42 jornadas, este desierto individual, cada uno, debemos Morir, morir a qué? A nosotros mismos. Moshe durante esos cuarenta años murió a sí mismo para que sea el eterno en él. El pueblo de Israel tuvo que morir durante esos 40 años para poder entrar en la tierra prometida. Y nosotros debemos morir a nosotros mismos para que la Torah sea vida en nosotros. El mensaje que se ha enseñado en las congregaciones es que morimos. Y a través de Jesucristo nosotros resucitamos, vivimos. ¿Es correcto? Sí, es verdad. ¿Sí o no es verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí es verdad, pero es un reflejo de lo que es real. Lo real es que la t o r á nos transforma. A través de Yeshua HaMashiach, que s í lo hizo, me explico. Si nosotros agarramos la Torah, como es la tradición en nuestro pueblo, y tratamos de cumplir todos los mandamientos, no lo vamos a hacer. Es imposible, nadie los va a hacer. Por muy sadí que tú pienses. O, por muchos sabid que uno haya visto o estudiado en la historia, nuestros sabios de bendita memoria, ninguno ha podido cumplir todos los preceptos. Entonces, si nosotros somos transformados por la Torah, claro que somos transformados. Pero hubo uno que sin mancha lo hizo completamente, que fue Yeshua Hamashiach. Y es a través de Él que nosotros podemos hacerlo y podemos lograrlo. No para vanagloriarnos nosotros, porque la victoria es en Él y solo en Él y a través de Él. Es en Yeshua Hamashiach. Nosotros debemos entender que la idolatría está presente constantemente en nuestras vidas. Muchas veces, cuando se dice idolatría, ah, no, eso es una estatua, eso es algo de yeso, eso es una figura. Bueno, d é j e m e contarle una pequeña historia de un rabino, pero es solamente una pequeña historia, una alegoría de un creyente que murió. Y se encontró con Kefa en la puerta de Perla. Y le preguntó: ¿Dónde está la TV? Porque si usted se pone a sacar un porcentaje de cuántas veces o cuánto tiempo tú i n v i e r t e s diario viendo televisión, usted lo primero que va a preguntar allá es: ¿Si hay televisión? n o Me imagino. ¿Dónde está la TV? Y le dijo Kefa: Bueno, este, aquí no miramos TV. ¿Y dónde está el campo de s o f t b o l de futbolito, de básquet?、Eh, no lo veo. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo aquí? Kefa meditó y le dijo: este, La gente que vive aquí pasa su tiempo felizmente alabando y adorando al Eterno. ¿Y d ó n d e están mis amigos? No veo a nadie conocido. Entonces Kefal le dice: Oye, usted se ve muy insatisfecho con lo que tenemos para ofrecerle. Tal vez sea mejor que mire otra opción. a、ah, Ya todos se están riendo de la otra opción, ¿no? <risa> Tiene razón. El hombre sale para ver si otro lugar le ofrece un a mejor acomodo. En la puerta del infierno se encuentra con el exuberante ángel llamado Lucifer. Que le da un tour en el cual él queda fascinado. Lo lleva por una estancia donde hay campos de s o f t b a l l campos de básquet, de futbolito, y le muestra una TV plasma de 80 pulgadas. Y lo mejor es que todos sus amigos estaban allí. í q u Inmediatamente regresa a darle las gracias a Kefa y a recoger su maleta que había dejado olvidada en las puertas de Perlas. Cuando regresó, buscó a su maravilloso guía, pero quien le salió al encuentro fue una criatura totalmente horrenda. Disgustado, observó que nada era igual a como lo había visto antes. Confundido, pregunta. ¿Dónde están mis amigos y todo lo hermoso que vi antes? Oh, respondió el malhechor. Todo eso eran solamente comerciales. Yo pensé que era realidad. No p u e d e retenerme aquí con falsas pretensiones. Falsas pretensiones, se rió el diablo. No son falsas pretensiones. Ok, es cierto que lo engañé con ilusiones, pero si sus ojos hubieran estado fijos en el cielo, mis engaños no hubieran tenido éxito. Usted vio el cielo y no le agradó. Solo aquellos que son felices con los caminos del cielo, cuando están en la tierra, pueden habitarlo. Usted pasó su vida conmigo, le guste o no, este es su lugar y aquí usted. Pertenece. Esto simplemente es una alegoría de qué realmente son las cosas que idolatramos muchas veces. ¿Qué es importante en nuestras vidas? ¿En qué invertimos nuestro tiempo muchas veces? ¿Hacia dónde nos enfocamos? ¿Realmente estamos viviendo una vida dentro de Del judaísmo, cuando decimos judaísmo, de ser agradecidos y, como decía aquí, de todo el tiempo alabar y exaltar al Eterno. Miren, si nosotros estamos pasando un filtro, ¿verdad? Porque usted se ve hace 40 años atrás, para los que somos jóvenes aún, si usted se ve hace 40 años atrás, Usted se ve muchas veces ajeno a los caminos del Eterno. Usted ni pensaba estar en los caminos del Eterno. Y de repente le d i e n un mensaje de: Oye, mira, de Jesucristo y todo lo demás. Y usted va para la iglesia católica. Y bueno, ahí siente que se acerca, o nació dentro de la iglesia católica. Y usted siente que se acerca y tiene un, un acercamiento al Eterno. Pero el Eterno ya usted lo predestinó desde el vientre de su madre. Y Él conoce los pensamientos de cada corazón y sabe quién se quiere acercar a Él con gratitud verdadera. Y después conoce, a, o va a una campaña, o escuchó una campaña, o un mensaje, leyó un folleto. Y entendió que el mensaje de Jesucristo transforma la vida y lo hace una nueva criatura. Y ese mensaje caló e impactó en su vida. Y usted en ese momento siente que fue transformado. Y empezó a caminar una vida donde adoraba al Eterno. Y donde siente que se expresaba al Eterno. Pero seguía viviendo una vida. Muy parecida a cualquier persona normal. Y después de muchos años de usted decirle al Eterno: Yo quiero la verdad. Pues yo creo que aquí un gran porcentaje puede decir que, que estaba buscando la verdad, que estaba buscando el, el rema, lo, lo verdadero, lo profundo, la sabia. Más de uno de los que están aquí oró y dijo: Epa, hay algo más. Aquí falta algo. Y el Eterno lo trae a la raíz hebrea, al judaísmo, donde se agradece al Eterno en todo momento. Y donde debemos entender que si no hacemos ciertas cosas y nos restringimos de ciertas cosas, es para ser apartados para el Eterno, porque Él nos quiere apartados para Él. Para poder alabarle, para poder exaltarle en todo momento. Entonces usted ha ido pasando un filtro poco a poco. ¿Y hacia dónde cree usted que va? ¿Mm? Aquí nos dice la Torah, y lo podemos leer: que en el Olanjabá solamente adoraremos y exaltaremos al Eterno. Ahí no habrá televisión, campo de gol, de futbolito, de básquet, televisión, radio, cine. No, en ese momento es lo único que adoraremos y exaltaremos al Eterno en todo momento. Y si la vida en el judaísmo, a través de m a s í a s Yeshua, en amor, En verdadero amor sin obligación, nosotros empezamos a ser agradecidos al Eterno, tanto en lo malo como en lo bueno, es porque estamos pasando el último filtro para cuando resucitemos y estemos con Él en todo momento adorarle y exaltarle. Hay dos campamentos dentro de los campamentos que están allí que me gustan mucho. Bueno, tres campamentos, para decirlo como tal. Hay un campamento donde después de salir de, de, de Misraim son prácticamente siete días de comer panes sin. Levadura, correcto. Ustedes se imaginan, oye, echa esa caminata y panes sin levadura. ¿Sí? Uno queda ahí con ese filo ahí medio, ¿Qué? ¿ah? Y es porque el Eterno quiere empezar a depurarnos. Él quiere empezar a sacar la levadura de nuestras vidas. Quiere sacar la idolatría de nuestras vidas. Por eso es que no. Leímos en e b r i j a d a s ya Gálatas. Ok, Galata s 5, 19, 21. Cuando dice que Él quiere quitar de nuestras vidas el adulterio, que es infidelidad matrimonial, fornicación, que es prostitución, inmundicia, sucio, natural o físicamente y moralmente, como la lujuria, lascivia, hedonista, sin disciplina o control moral, la sodomía, i d o l a t r í a Adoración a intereses propios, dineros, cosas materiales o adoración a cualquier cosa o persona diferente al eterno, líderes y denominaciones, etc. Hechicerías, magia, brujería, medicamentos, pócimas, enemistades, odios, todo lo que, so, todo lo que tenga que ver con oposición, y no estoy hablando de política. Pleitos, discordia, agresividad. Celos, envidia, malicia y esfuerzo por desacreditar. Iras, indignación impetuosa, ira, soberbia. Contiendas, discordia, rivalidad, intriga. Disensiones, crear división y separar. Herejías, Forma de adoración o teoría que se aparta de la verdad de la Torah. Envidias, dolor personal al ver o pensar en el éxito o felicidad de otra persona. Homicidios, asesinar, matar. Borracheras, intoxicación, exceso, adicción. Orgías, festejar inmoralmente. Y toda impureza en el mundo moderno tenemos que luchar con todas estas cosas. El Eterno, con nuestros pensamientos y nuestra vida, quiere limpiarnos y sacarnos de ahí, y transformarnos y darnos los frutos del Espíritu. Entonces, muchas veces en las congregaciones se dice esto y todo el mundo pone cara. Así, no, para nada. Y cuando dicen, pero la fe, el amor, amén, aleluya, sí, eso es, ese soy yo. Ah, el otro no. Pues déjenme decirle que hay que pasar por el filtro de los campamentos. Y ese filtro lleva tiempo. Y ese filtro te va depurando. Y ese filtro va limpiando. Y ese filtro va apretándote. ¿Se acuerda cuando vimos la p a r a s h a de la menorá? Que dice que tenían que agarrar los olivos que estaban encima, que eran los más vírgenes, y que tenían que apretarlo, apretarlo, machacarlo, y nada más sale de eso una gota. De extra virgen, producto de aceite para poder encender la menorá. Si nosotros queremos ser luz, ¿cuántos quieren ser luz? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser luz? Para ver, porque es como brazos abajo todavía. O ya, si creen linterna. Pues déjeme decirle que tiene que estar preparado para ser machacado. Porque el Eterno va a machacar todo de su sed para sacar esa cota. Me gusta mucho en Marcos 14, el 1 de la delante, cuando nos habla de que Yeshua llega a, a casa. Bueno, decían que el leproso, no era el leproso, él era el. El que hacía vasijas. ¿Ok? Pero en Juan nos dice que era la casa donde estaba Miriam y, y, y, y Marta. El asunto en sí es que esta mujer rompe un odre lleno de perfume carísimo. Lo más preciado. Y con eso. Unge los cabellos, los cabellos de Yeshua y los pies. Déjeme decirle algo: lo más preciado de nuestra vida es nuestro corazón. Y cuando llegamos delante de la presencia del Eterno, nosotros debemos ser capaces de romper. Y derramar lo más preciado de nosotros delante de su presencia, porque Él quiere un corazón contrito y humillado, un corazón que le adore. Y qué mejor forma que derramarlo delante de Él, diciéndole: Te amo, Padre. Y así como tú, a través de Yeshua, derramaste la vida. Por cada uno de nosotros, así derramamos nuestro corazón para adorarte y exaltarte, porque tú eres todo. Amén. Ya para para ir culminando, hay dos campamentos que le quería comentar. Después de que pasan estos días en que están siendo transformados, quitando la levadura de la vida de ellos, que se llama Etam. Etam es un campamento que la palabra es contemplación, un llamamiento. Cuando están en el campamento de Etam. La mirada del pueblo de Israel ve h a c i a Egipto y ven hacia la libertad. Es un campamento de contemplar de dónde saliste y a dónde te quiere llevar el Eterno. Mire, muchas veces cuando estamos pasando una prueba, a lo mejor estamos en Etam. Acuérdense que la prueba se puede dividir también en 42 campamentos. Pero no me quiero extender mucho porque sería un estudio muy largo. Pero una prueba puede ser esos 42 campamentos. Y hay un momento en esa prueba que usted está en Etam, que es donde está contemplando de dónde viene y hacia dónde puede ir. Donde usted puede decir: Oye, extraño es a vida, y no sé qué es lo que me vaya a pasar o a dónde me quiere llevar el Eterno. Porque muchas veces nos pasa que no sabemos. ¿Cómo va a ser nuestro futuro? ¿Qué es lo que va a pasar en nuestras vidas ahora que estamos encaminados en la Torah? Muchas veces decimos, oye, pero yo extraño esto.、Oh, no, yo extraño hablar en lengua. ¿Mm? Yo extraño esa vida espiritual que tenía antes. Porque me he dado cuenta que me he vuelto rígido con la Torah. ¿Mm? Ah, yo soy el único que ha pensado eso. ¿Ah? No es que yo siento que antes yo adoraba con más fuerza. Que yo sentía ¿ah? la ramacanda, la b a z u k a todo. ¿ah? Que yo sentía que se removía todo dentro de mí. Y muchas veces te preguntas, ¿pero qué pasa? ¿Será que este sí es el camino? No se lo ha preguntado. o m ¿Mm? m Ah, no, pero es que yo tengo que ir un r a t i c o a Babilonia. Tengo que ir los domingos para sentir eso otra vez. ¿Mm? La palabra nos dice que Él nos quiere apartados. Y cuando usted ha escogido este camino, no puede retroceder. Ahora no estoy diciendo que usted va a señalar y va a juzgar a nuestro hermano. No, usted, el Eterno lo e s c o g i ó a usted. Y usted es responsable por su vida y su caminar. ¿Usted quiere mostrar Torah? Demuéstrelo con su testimonio. Con el testimonio de sus hijos. Con el testimonio de su familia. Ahí está demostrando Torah. No pretenda enseñar por vanagloria. Porque nadie es dueño de la verdad absoluta. El eterno, el eterno tiene sus caminos, pero usted ha sido escogido hoy, aquí. Y si usted fue escogido hoy, aquí, y usted está dentro del pueblo de Israel, usted está dentro del camino del judaísmo, pues usted no tiene que irse a ligar nuevamente a Babilonia. Porque usted ha sido separado para estar dentro del Shabbat. Y no estoy hablando de no compartir con los hermanos. Se puede compartir con los hermanos. Pero respetando siempre el Shabbat. Usted ha sido apartado. Y usted va a dar un testimonio. Y ese testimonio de la Torah en su vida es lo que realmente va a hacer efecto en los demás. No hablar por hablar. La vida de un sadic es verlo. Y muchas veces sus enseñanzas son testimonios de lo que él tiene. Y de Etán pasamos a este campamento que es Pi h a j a r i r o t que es boca del caño. Cuando el pueblo de Israel está en Etán, ve de dónde vino y ve hacia dónde va. Y de repente el Eterno le dice: Bueno, vayan al otro campamento y los manda para boca de caño. ¿Cómo es que dice el dicho? Caimán en boca de caño, ¿no? <ríe> y los manda para una boca de caño frente al mar, donde era el mar y el desierto. Y los manda a acampar hacia el mar. Dice la t o r á que en Éxodo 14:7, para los que quieran buscarlo en Shemot, el mismo faraón dice. Se encerraron con el desierto a sus espaldas. Los tenemos. Montaron los jinetes a caballo, todos, las carrozas y v a m o s ¡Fum! Con toda la ira porque el Eterno había endurecido nuevamente el corazón de l Faraón. Va como uno por ahí que tiene ese corazón bien duro. Que cada vez se endurece más. ¿Qué? ¿Mm? ¿Cómo es, que, es que decía él? Para no entrar en política, ¿no? Pero que hay que oír la voz del pueblo porque es la voz de, de Dios, ¿no? Y, pero no escuchan la voz de Dios. Endurecen su corazón. Bueno, dele gracias al Eterno. Porque cuando el Eterno permite que alguien endurezca su corazón es porque Él va a mostrar su gloria. Y hay un momento de nuestra prueba de lo que estamos, en la prueba que estamos atravesando, y llegamos a este campamento que es Boca de Caño. Y en Boca de Caño estamos mirando para el mar, que dicen que la vida e n el mar es más a r es m sabrosa, pero cuando usted está escapando y no tiene bote, pues e l mar e s peligroso. Y ve para atrás y está el desierto y un solo camino donde vienen todos los carros de faraón. ¿Mm? Wow, a mí me encanta este campamento, de verdad. Se l o digo, me gusta muchísimo porque es algo que me ha ministrado durante gran parte de mi vida. Este campamento es donde muchas veces el Eterno nos lleva después de depurarnos. Después de contemplar de dónde hemos salido y hacia dónde iremos, y nos pone en este campamento donde no tenemos escapatoria. Un momento de la prueba que decimos: Ya no sé qué hacer. O sea, ya no sé qué hacer. Creo que voy a tomar las cosas ya por mi mano. Porque yo veo que el Eterno nos mete la mano ahí, nos echen ayudaditas y. Creo que yo voy a tener que empezar a hacer las cosas porque yo no veo salida. Voy a buscar una salida. Ese momento en que usted dice, wow, no puedo más, tengo que buscar una salida. Ya veo que no está pasando nada. Que ya viene la prueba, viene la deuda. Tengo que pagar esto en la quincena. Tengo que pagar esto el último. ¿Mm? No, que me metí en este problema y ahora, ¿cómo voy a salir? ¿Qué le debo a este? ¿Qué le debo al otro? No, que me metieron en un problema. No, que hay una enfermedad que me está acosando. No, que tengo un hijo que no quiere congregarse. No, que tengo un esposo que, que está metido en los vicios. Tengo una esposa que no atiende la casa. Ya no sé qué hacer. Que tengo una enfermedad incurable. De que tengo que buscar mi propio camino, tengo que tratar de hacer algo. Porque cuando hemos sido escogidos, cuando el Eterno nos ha apartado, cuando el Eterno nos está limpiando, cuando el Eterno nos está depurando, viene el enemigo corriendo para perseguirnos y tratar de pisarnos. Y debemos estar muy conscientes de eso. Que cuando nosotros hemos sido exprimidos y sale la savia, sale el aceite más profundo de nuestra sed, es, esa adoración, esa verdadera adoración de entregarnos al Eterno, pues el enemigo se pone bravo y va a perseguirlo con toda su furia. Y hemos llegado a este campamento y cuando pasa eso. Wow. El Eterno le habla a Moshe y le dice al pueblo: Quédense quieto, no hagan nada, quédense quieto y no hagan absolutamente nada. No, que tengo que trancar la calle porque de esto vamos a salir estrancando la calle. El pueblo de Dios se queda quieto porque la gloria del Eterno es el que va a abrir ese mar rojo. Es muy fácil decirlo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. o c u a n d o están pasando una prueba difícil y el hermano le dice: No, pero、pues, hermanito, usted tiene que orar. ¿Ah? No, es que usted tiene que ayunar, eso sale con ayuno y oración. ¿Ah? Pero el que está pasando la prueba dice: Es que yo necesito algo más. ¿Qué? ¿Mm? Yo siento que con la oración no basta. Pues déjeme decirle que sí. Que la oración lo es todo. Esperar en el Eterno lo es todo. Yo lo he dicho varias veces.、Yo、he dicho varias veces: hay dos tipos de pecado. Ese es para mí personal. Hay dos tipos de pecado s solamente. Uno. Moverse cuando el Eterno no te ha dicho que te muevas. Y el otro es no moverse cuando el Eterno te dijo que te movieses. O sea, obediencia al Eterno. Hay un momento en nuestra prueba donde debemos quedarnos quietos y esperar en el Eterno. Yo creo que lo que menos se imaginó el pueblo de Israel es que a través de la, mar, la vara de Moshe se iba a dividir un mar entero. Y no solamente eso, cuando nosotros leemos esa para s h a en el libro de Shemot, no solamente fue que abrió el mar. Hay una palabra clave en esa para s h a Dice que pasaron el mar en. Seco, trate usted de abrir un poquito del mar ahí en la orilla de la playa y trate de ver si eso está seco. Imposible, imposible. Usted puede apartar el agua, tal vez, o el, el mar bajó un poco, pero usted cava nada más un metro y eso está totalmente húmedo. El milagro verdadero es que pasaron el mar en seco. ¿Por qué lo dice? ¡Wow! Tremendo. Me imagino que más de uno que tiene su televisión, ¿verdad? ¿Quién tiene televisión? ¿Cuánto tiempo?、Ah. Habrá visto el programa cuando pasaron las plagas de Egipto. Y no, que hay una parte por el, por el mar, que en cierta época del año baja y por ahí la gente. Pero cuando mostraron las filmaciones, el agua pasaba. Sí, estaba bajito, pero el agua pasaba. O sea que estaba mojado, estaba húmedo, había agua. ¿Y qué nos dice la t o r á q u é pasaron en? especialmente para los incrédulos de hoy. Para las futuras generaciones que iban a decir esto. El Eterno es sabio, ¿verdad? Totalmente. Es un estudio bastante largo. Nada más hemos visto cuatro campamentos y son 42. Más adelante haremos un estudio completo de todos los campamentos. Bien interesante. Quiero decirles, y eso que no llegué al SINAI. Me hubiese gustado llegar al SINAI. Creo que no estamos preparados todavía. <ríe> Miren, cuando usted esté pasando una prueba. Cuando estemos pasando una prueba, debemos preguntarnos en ese momento: ¿estamos preparados, Eterno? ¿Nos quieres preparar? ¿Hacia dónde nos quieres llevar? ¿Qué quieres hacer con nosotros? El Eterno te ha escogido porque tiene un plan maravilloso para tu vida. El Eterno te escogió. Desde que estabas en los lomos de tu padre, para decirlo así, ¿Mm? y el Eterno ya había visualizado que tú estuvieses aquí, recibiendo su palabra, recibiendo su bendición. Somos de la raíz más santificada que es Israel. Estamos cada día alimentándonos de esa raíz a través de Yeshua HaMashiach. Porque Él abrió una puerta para que pudiésemos entrar dentro del pacto. Porque Él permitió que nosotros fuéramos injertados dentro del olivo natural que es Israel. Y cada día nos estamos alimentando. Hace años, si hay algo que ha caracterizado al rabino, es un mensaje. Que debe estar en nuestros corazones. Que nadie te robe a Yeshua de tu corazón. Nadie. Ninguna enseñanza, ninguna doctrina, porque entraste a través de Yeshua a la sabia verdadera. Si hay algo que el Eterno permite en nuestras vidas, es quitar esa idolatría, quitar muchas veces esas emociones y sensaciones que pensamos á b que eran verdaderas. Yo no estoy diciendo que el hablar la lengua o el que tenga、eh, manifestaciones espirituales en tu vida sean erradas. No, simplemente fue una etapa de tu vida. Y el Eterno te ha traído a su t o r á a la parte fuerte, a vivir la t o r á s a b e cuál es nuestra tierra prometida? Ya lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. No es una casa, no es un trabajo, no es una familia. Nuestra tierra prometida. Es la t o r á Vivir la t o r á en espíritu y en verdad. Vivirla espiritualmente abrazada. No por emoción. Ay, Señor, hoy sentí que, que se me movió el cuerpo. Y entonces, cuando no sientes que se te mueve el cuerpo, entonces Dios no está conmigo. No. El Eterno está contigo en las buenas y en las malas. En todo momento está en tu vida. Él no se aparta de ti. Simplemente que hay silencios donde Él permite que tú camines por tu propia cuenta. Ahí es donde debemos afianzarnos en la t o r á El Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica. Cuando nos dicen Gálatas 5, ya para terminar. Cuando nos dicen Gálatas 5, los frutos del Espíritu, y que Gálatas siempre es un libro para los que estamos dentro de la raíz hebrea, que nos da nuestro guamazo, afirme su fe, e s t ú d i e l o búsquele el verdadero significado. ¿Mmm? Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos. El 17. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne. Y estos se ponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Que es la ley. La ley es lo que nos dice que está mal, que es pecado. Y cuando usted está bajo el yugo de la ley, es porque está en pecado. Pero los que andáis en el espíritu, ya la ley no procesa en ellos, y es verdad. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo la ley y ya no estás bajo el yugo de la ley. El yugo de la ley es cuando tú rompes, quebrantas la ley. El Eterno nos hizo libres a través de Yeshua HaMashiach para que podamos cumplir la ley con amor. Porque Yeshua se entregó por amor. Y por amor nosotros nos entregamos también cumpliendo su Torah. El que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Debemos guardar los mandamientos del Eterno en amor. Eso es cumplir la ley. Y el que cumple la ley no está bajo su yugo. Está en libertad. さあさあ